Han sido tiempos complicados. Descender a los infiernos, subir a los cielos. Porque sé que hay gente que me espera en ambos lugares. Pero tendrán que seguir esperando. Me quedé en el infierno con micro en la mano peleándome contra el demonio. Ahí me estaba esperando t u paz con el can en un sniper rapeaba notorio. Todos estaban de luto y muy elegantes para celebrar mi velorio. e n s a l o me estrecho la mano para que vuelva al purgatorio. Otra vez estoy vivo junto a mis amigos. La placa no pudo conmigo. Es que Dios me ama tanto que parezco un santo. Mi vida no tiene sentido. Lo lamento por mi familia y por mi gente. Les juro, estoy arrepentido. Mi rival es tan fuerte que nubla mi mente. Y yo soy su peor enemigo. Pisando Frente a un estadio, le juro que varios querían que me fuera, pero el rezo de toda mi gente se volvió más fuerte. Pa' que no me muera, lo bueno es que dejé varios memes, pa' que no se aburran y se divirtieran. Porque sé que son gil y al gil no le importa lo que mi familia sufriera. Esta c e l u a dedico a Martín, porque yo soy leal hasta el fin. Esta c e l u a dedico a n o s i t a porque yo soy leal a la clica. Esta c e l u a dedico a mis tigres del norte y también a los tigres del sur. Esta c e l u l a dedico a la gente que estuvo rezando para mi salud. Me dio un paro en la cancha de Belen y yo vi cómo se llevó mis poderes. Me mi a r m a q u e r i é n d o s e de s prender, como le pasa a toda la gente que muere. Yo luchando con toda la fuerza para poder quedarme atrapado en sus redes. Pero mi corazón no dejó que el coludo esa noche me abrace y me lleve. Le agradezco por. Siempre la gente que en ese momento me estuvo ayudando. Y no guardo rencor con todos esos h a t e r s que se me estuvieron burlando. Mis fanáticos están en mi alma, yo sé que me ama, n me están esperando. Si el que nace bardero hasta el día que se muere, se enfierra y se muere bardeando. Yo también soy humano y a veces le erro si tomo malas decisiones. Tengo que escucharlo más a Lucas que al mero, la hora de las emociones. Pronto voy a volver con la mejor versión que algún día tuve en mis canciones. Mientras tanto le pido a mi gente que siempre me tengan en sus oraciones. Y le pido perdón de todo corazón a la gente que estuvo en la cancha. 私は私のことを知っているこ o を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 i c a ín, porque yo soy hasta el fin. esta 知っていることを知っているこ t i g r e いることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 e l a dedico a mi hermano Maurito y a toda la gente de n い m、UM.